Saludos cordiales, bienvenidos al programa La Glorieta de este miércoles 25 de marzo. Seguimos combatiendo la propagación del coronavirus, pero hoy, por desgracia, tenemos que lamentar la primera muerte en elche que se ha registrado por esta pandemia. Ayer, por la tarde, desde, desde el Hospital General, informaban del fallecimiento de un paciente de edad avanzada y con patologías previas que estaba ingresado en la UCI por coronavirus. Gracias. Una muerte que llega un día después de dar una buena noticia y es el alta de otra paciente que estaba ingresada también en la UCI en este mismo hospital. Ayer la consellera de Sanidad, Ana Barceló, ofrecía los datos de casos positivos en la Comunidad Valenciana que indican un incremento de los mismos cada día, lo que confirma que aún continúa la batalla contra esta pandemia. ...hasta el momento han fallecido 115 personas... ...de las que algo más de la mitad... ...han sido aquí en la provincia de Alicante... ...y otro dato que preocupa... ...es el elevado número de sanitarios... ...contagiados en la Comunidad Valenciana... ...un total de 414... ...ayer en rueda de prensa... ...se le preguntó a la consellera... ...los motivos de este elevado contagio... ...entre el personal sanitario... ...y respondió... ...esto... ...una casuística muy elevada... Hay profesionales que entraron en contacto o a través de la familia o de amigos y que se contagiaron. Hubieron otros profesionales que a lo mejor llevaron a cabo, hicieron un viaje y, por tanto, importaron el virus. La casuística es enorme. Yo creo que no puedo eh, entrar en la información detallada de cómo se ha producido. En algunos casos… Eh, no tenemos la fuente que es lo que hemos perdido porque ya saben que hemos perdido la trazabilidad de saber desde los primeros casos que sabíamos podíamos encuestar y saber cuál era la la eh, los contagios que se habían producido o dónde podía haber sido contagiado a estos momentos donde esa trazabilidad se ha perdido pero son distintas de distintas fuentes es decir no hay único una única fuente por la que se ha producido ese contagio con los profesionales no no necesariamente. Yo le he dicho que hay muchas fuentes de contagio. Puede ser que algún profesional se haya contagiado en el propio centro. No lo sé. Puede ser, pero son muchas las acasoísticas. Pues estas declaraciones provocaron una cascada de protestas y denuncias entre los representantes del personal sanitario y fueron varios sindicatos y órganos colegiados los que exigieron a la consellera una rectificación inmediata ya que suponen una falta de respeto al trabajo de los profesionales y que reconozca que la falta de medios de protección es lo que aumenta los contagios de los sanitarios aquí en la Comunidad Valenciana y también en España. Desde algunos sindicatos han señalado que el personal está viviendo situaciones muy duras ...y en las que se ven obligados a atender a la población... ...sin disponer del material suficiente y adecuado. Críticas que no cayeron en saco roto... ...porque ayer por la tarde la consellera... ...reconoció que sus palabras no fueron afortunadas... ...y tuvo que pedir disculpas. Así lo hizo. Esta mañana en rueda de prensa... ...un medio de comunicación me ha hecho una pregunta... ...sobre el alto número de casos... ...que afectan a profesionales de la sanidad en el ejercicio de sus funciones. Mis palabras no han sido afortunadas, por lo tanto pido disculpas si han podido molestar u ofender, nada más lejos de mi intención. No duden que soy consciente del gran esfuerzo, profesionalidad y entrega que muestran día a día estando en primera línea de esta situación tan complicada. Pues pueden hacerse una idea de las condiciones tan duras en las que están trabajando no solo el personal sanitario, sino también aquellos eh, que están en las residencias que cuidan de nuestros mayores eh, de las residencias valencianas sobre el material de protección y respiradores que el gobierno valenciano ha comprado por 11 millones de euros a empresas chinas, eh, la consejera dijo ayer que están llegando y que también se están creando más camas UCI en un antiguo hospital de la C en Valencia y algo más lento va la construcción de los hospitales de campaña. También se le preguntó si el pico de contagio se alcanzará pronto y la consejera respondió que no hay certeza en cuanto a las previsiones. Y esa pregunta mmm, no la hacen prácticamente todos los días, pero eh, lo que les quiero decir es que nosotros estamos siguiendo también la previsión que tiene el Ministerio de Sanidad. Simón ya ha dicho en varias ocasiones que se espera eh, ese pico en fin de semana este próximo por tanto en la comunidad valenciana estamos también siguiendo esa evolución yo no le puedo decir exactamente si sí a la comunidad porque cada comunidad tiene un ritmo eh, y ya saben que hay comunidades que tienen una situación más complicada que se ha propagado más rápidamente y por tanto yo ahora mismo no les puedo decir previsiblemente el fin de semana que viene podríamos tener el pico más alto pero no lo sabemos, tampoco sabemos si ese pico se va a mantener mmm, varios días, si ese pico cuándo va a empezar a descender o si ese pico va a permanecer, no tenemos todavía ese dato. En fin, no hay buenas noticias hoy, ya lo ven, hemos registrado el primer fallecido en Elche y los hospitales de la ciudad ven en aumento el número de ingresos de personas con coronavirus. Ayer al menos eran 34 las personas ingresadas con la enfermedad en los dos hospitales de Elche, siendo el general el que mayor número de pacientes registra, con 24 en planta y dos ingresados en la UCI. son datos. ...que no están facilitándolo por parte de la Consejería de Sanidad... ...que ha prohibido al personal dar esos datos... Eh, ...y sigue en su decisión de no facilitarlos a los medios de comunicación... ...una decisión que seguimos sin comprender. Bien, pues necesitamos comenzar este día con mejores noticias... ...la actualidad, ya saben ustedes que no nos las trae esas noticias... ...por lo que hoy más que nunca necesitamos de la música... ...y también de la esperanza... que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar sé que las ventanas se pueden abrir cambiar el aire depende de tu Se ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color, esperanza, tentar al futuro con el corazón. Tele-Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. Si quieres la mayor velocidad de Internet de España, a un precio realmente bueno, Cable World Fibra. Ahora, 25% de descuento en todo lo que contrates durante 12 meses. Infórmate ya en nuestras oficinas Cable World o en el 966-19-2000. La Glorieta con Rosemary Alonso. Hoy es miércoles y vamos a intentar, después de estar dos semanas, esta es la segunda semana de confinamiento, vamos a intentar recuperar esa tertulia con nuestros compañeros, los periodistas de Elche, nuestros compañeros y amigos, porque hemos pasado mucho tiempo sin ellos y no podemos, parece que no podemos vivir sin ellos, sobre todo sin sus opiniones. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a Gaspar Maciá. Muy buenos días, Gaspar. Hola, buenos días, buen día. Bon día. Y también tenemos a Pedro Soriano. Buenos días. Hola, buenos días, Ros. Y no tenemos a más porque no tengo más en líneas telefónicas. Siento no poder dar la bienvenida a Sacramento Alvear. Pero bien, con Pedro Soriano y con Gaspar, ¿podíais imaginaros vivir una situación como esta? ¿Se podía imaginar, eh, por los días previos que hemos tenido en las tertulias y lo que hemos hablado del coronavirus, ¿alguien podía imaginarse lo que se nos venía encima de Bueno, pues yo creo que no, o sea, que esto nadie se lo podía esperar de esta manera. Parece ser que se vieron algunas señales en China que esto podía ir de, algún, de alguna forma extendiéndose, pero hasta que no lo hemos tenido encima, yo creo que si vamos a ser honestos y sinceros, que nadie diga ahora que esto ya lo sabía, porque después de todo, eh, claro, ahora es que se tenían que haber tomado más medidas, es que se tenían que haber todo Bueno, vamos a ver si... Eh, ...organizamos la cofradía de... ...esto ya lo sabía yo... ...porque parece que está... ...que hay muchos abonados a esta historia... ...yo creo que... ...en fin, se ha visto cuando lo hemos tenido encima... ...en nuevo, nuevo, en nuestras vidas... ...lo contaremos a nuestros nietos si los tenemos... ...porque esta situación insólita... ...que está viviendo este país... ...y yo creo que el mundo entero... ...pues nos ha pillado todos de nueva. Gaspar... ¿Sí? Sí, en, en, había algunos datos de la inteligencia artificial, esa que ahora parece que se utiliza para todo, el Big Data, ese que se llama, eh, anunciaban, según algunos expertos, que los brotes que surgieron en China eh, iban a tener una progresión, eh, en fin, eh, como la que ha tenido similar, aunque esto siempre se trata en el terreno de la hipótesis y nunca espera uno que vaya que se transforme en una realidad la, la, el drama es que sí que se transforma en una realidad y yo creo que todo el mundo ha quedado absolutamente sobrepasado, todo el mundo en el sentido eh, en el sentido literal y en sentido <risa> metafórico, porque eh, los gobiernos, hemos visto que todos los gobiernos eh, desde el gobierno chino, que se supone que es una gran potencia y tiene una forma de, de actuar con mucha más contundencia que los países democráticos también se ha visto sobrepasado ciudad, es algo que no se esperaba y que y que bueno, pues eh, hay que sacar lecciones para, para el futuro y empezar a trabajar para prevenir la próxima gran pandemia que según los expertos pues llegará en pocos años. Es cierto que no es momento de críticas, pero sí que me gustaría eh, que me comentarais por lo que estamos viviendo, eh, si todas las medidas que se han adoptado y cómo se está gestionando eh, esta crisis es, eh, son las correctas. Pedro. Bueno, eso, eso es una pregunta ya para nota, porque eh, al ser algo nuevo, mmm, yo creo que, eh, como ha dicho Gaspar, a lo que nos queda es cuando esto pase... Eh, analizar, saber eh, se, cómo se actuó, cómo no se actuó en ciertos frentes, qué se hizo bien, qué se hizo mal, si es que podemos hablar que algo se hizo bien y que algo se hizo mal. Y luego pues, la, la gestión, pues yo veo mucha improvisación en todo, tanto en el gobierno de la nación como en los gobiernos autonómicos, ¿no? porque tenemos casos dispares, eh, Torra y Murcia pidiendo el aislamiento de sus regiones, ...pues parece ser que el mejor aislamiento... ...es el de las personas, no de las rayas de fronteras... ...sino la, la, las personas en casa saliendo a lo imprescindible... ...es decir, eh, farmacia, comercio y tal... ...y ese sector que han dejado laboral... ...que bueno, que ahí está el debate... ...que ahí es donde a lo mejor se puede se puede avanzar más... ...no sabemos, porque también la ministra de Economía... ...se echa las manos a la cabeza pensando... ...lo que va a quedar cuando esto pase... ...y bueno... La gestión para analizarla pues sobre la marcha es difícil, Ross. Yo creo que esto habrá que esperar a, a ver cómo se ha hecho, qué ha pasado y qué consecuencias se pueden tomar para más adelante, como dice Gaspar. Yo os puedo decir que por lo menos eh, a los medios de comunicación como nosotros no nos lo están poniendo fácil desde el Gobierno valenciano porque la Consejería de Sanidad decidió desde el primer momento no dar datos sobre Elche. Bueno... Eh... Aquí, yo, yo estaba leyendo hoy en un libro en el que hacía mención a un viejo refrán castellano que dice, después de ido el conejo, cada uno da consejos. Es decir, cuando se escapa o cuando pasa todo, pues cada uno ya empieza a decir lo que... Yo ya lo dije, yo advertí, es decir, eso eso suele pasar. Las administraciones, eh, por una parte, en este caso... Yo pienso que están eh, dando intentan dar el máximo de información eh, a veces un poco noragobia y norato sigan con tanta información. yo no sé si es bueno te estar al milímetro sabiendo quién, qué pasa y casi casi los nombres de los fallecidos y de los afectados y por otra parte también intentan que no funda el pánico cosa difícilmente conseguible en estas circunstancias. ¿no? Entonces, bueno, eh, al final la política de dar los datos, pues eh, si se dan muchos, se a la gente. Y si se dan pocos, pues eh, lógicamente la oposición no desaprovecha, incluso como estamos viendo en estos casos de pandemia, eh, no desaprovecha para cargar contra el Gobierno y enviarle también algunos virus dialécticos contra esto ¿no? Entonces, bueno, la gestión de la consellería sí que parece que ha sido un poco errática, dando datos incluso en algún momento... ...que no se ajustaban a la realidad... ...y, y por otra parte... ...pues estamos viendo como en eche ...afortunadamente... Eh, ...parece ser, por los datos que hay... ...los testimonios que recogemos... ...del personaje que está trabajando... ...que aún viviéndose en una situación eh, dura... ...no se llega a la saturación... ...ni se llega a, la, a, a, a al momento... ...que está en otras administraciones... ...en otras zonas como Madrid o Barcelona... Eh, ...los hospitales están funcionando... Y bueno, creo que ayer se detectó el primer fallecido, que eso también es un dato significativo de que tampoco el número es tan elevado. Entonces, por una parte, por lo mejor dar datos de lo que hay de la situación que existe, pues en este caso nuestro, por igual calmaría un poco la situación, porque el desconocimiento crea eh, una alarma mucho mayor. Pero bueno, eh, esas son políticas comunicativas que todo el mundo está ahora improvisando a ver cómo se dan. Eh, llevamos 3.000 y pico fallecidos creo, el último dato que ha dado el gobierno eh, bueno pues es, a nivel nacional es una cifra muy elevada aún por debajo de la mortalidad que existe en una epidemia de gripe normal cada año, pero van, van a ir a mal entonces el, el, el, el, el, eh, la, la inquietud que existe es que esto vaya eh, creciendo exponencialmente como está pasando en Italia, que hemos visto que, que hay un bajón ...y ahora vuelven a rebrotar los casos, ¿no? Entonces, bueno, se trata de advertir mucho a la sociedad... Eh, ...incluso de, de asustarla, porque muchas veces... ...si no nos asustan, no, no tomamos en serio las medidas, ¿no? Entonces, bueno, pues cada uno, pues, como estamos viendo... ...funciona como, como puede. Gaspar ha sido suave cuando ha dicho, Pedro, eh, que la Consejería de Sanidad anda un poco errática dando los datos. La semana pasada vivimos situaciones un poco esperpénticas cuando nos dijeron que había un brote, por ejemplo, en una residencia de Elche, que luego resultó que no, que había sido un error y luego vivimos también el fallecimiento de una mujer de 75 años en una residencia de Elche que todavía no sabemos qué qué ocurrió en esa residencia. Aseguran que en las residencias no hay ningún brote y que el alcalde tuvo que salir en un comunicado público exigiendo a la Consejería de Sanidad que aclarara eh, la muerte de esa, de esa mujer en un geriátrico de Elche. estamos sí, Han es, pasado es, los días y no sabemos nada. Sí, esto esto es lo que tiene el, el, la improvisación que yo decía que estamos viviendo. Tampoco hay un manual de decir en estos casos... ¿Qué término es el que de información hay que suministrar? Si es mucho, hay que facilitarlo todo, hay que, hay que informar de todo, puntualmente, edad, domicilio, etc., etc., o hacer un hermetismo como parece que la Consejería de Sanidad está, eh, eh, está produciendo, que esto también mueve a especulación, a confusión y a, y a creer en cosas erróneas. Vamos a ver, estamos en tiempos de técnicos, según vemos en la televisión, salir técnicos y tal y en las redes sociales, médicos que, que mandan whatsapps y mandan vídeos, etcétera, etcétera. ¿Qué dicen los psicólogos sobre este caso, no?, porque también son técnicos. Pues mira, los psicólogos están diciendo que que diversificar la actividad, ya que estamos metidos en casa la mayoría, que diversificamos. Un poco de información es bueno, o sea, saber por dónde van los tiros y tal, pero... Que no sea lo único, porque lo único al final te acaba asfixiando, o sea, estás todo el día pegado a la pantalla del televisor o con la oreja en la radio y luego en los ratos libres te vas a Internet, pues claro, al final puedes acabar esquizofrénico, ¿no? Y te puedes sentir enfermo y puedes pensar que ya tienes el coronavirus y estás a 40 de fiebre, etcétera, etcétera. Yo creo que, que bueno, y, y en ese sentido también para las administraciones, ¿no? O sea, ni, ni un hermetismo absoluto, ni, ni ni tampoco ir facilitando nombre, apellido, color de los ojos, etcétera, de todos los afectados. Yo creo que un término medio, o sea, sentirnos más más o menos informados es es lo lo, lo que corresponde en estos momentos. Creo yo en mi modesta opinión, simplemente. ¿no? Sí. Ese metismo de la Consejería yo tampoco lo entiendo mucho. Hoy Pero reco... hay filtraciones, como ya las ha habido, ya sí. sabemos el número de afectados que hay en el Uh -huh. Sí, lo sabemos. Por, pero por filtraciones, por personal sanitario que no pueden hablar, que lo tienen prohibido. Sí, sí, sí. sí. Eh, es que puertas al campo es difícil de ponerle. Hoy, por ejemplo, eh, también eh, fueron eh, declaraciones las que realizó ayer en rueda de prensa la consejera de Sanidad, Ana Barceló, muy desafortunadas cuando se le preguntó si el elevado índice, porque lo que tenemos aquí en España es un dato que estamos a la cabeza y es que el número de personal sanitario contagiado es mucho más elevado que el de Italia o el de China y tiene que haber un motivo, se le preguntó a la consellera de Sanidad porque aquí en la Comunidad Valenciana son más de 400 eh, el personal eh, contagiado en Elche hay 25, muchos más en el Departamento de Salud de Elche que en el Departamento del Vinalopo y se le preguntó si esto tiene que ver con la falta de medios de protección y material adecuado. Eh, y ella, pues, eh, dijo que hay muchas casuísticas, que hay muchos focos y que puede tal. Esto causó indignación y tuvo que rectificar horas después, salir y pedir disculpas. ¿Vosotros eh, qué opináis de, de esta situación que se vivió, un episodio más que vivimos? Hombre, indudablemente eso eh, están reclamando los sanitarios. Que falta personal, eh, perdón, falta, bueno... Falta sí, personal, falta de todo. Resto, <risas> y Pero faltan todos los equipos de protección adecuados. Esto ha venido de una manera tan rápida, aunque bueno, llevamos ya muchos meses con, con la historia de que surgió en China, eh, que, que ha demostrado las carencias del sistema sanitario español en su conjunto y el valenciano. Venimos de una época de recortes absolutamente brutales, Eh, que se está curiosamente el eh, dos de las comunidades donde los recortes sanitarios fueron más bestiales, Madrid y Cataluña, son los sitios que más tienen más, más casos tienen. Hombre, muchos dirían, claro, son las las comunidades más pobladas y, y tal. Bueno, pues sí, pero también tiene relación ...si estuviesen bien equipados y hubiese el personal necesario... ...porque claro, un perso teniendo personal necesario hay una, una rotación... ...el hay menor exposición al patógeno y demás... ...pero está claro que existe unas carencias... ...que en estos años de que empezábamos, tampoco son muchos... ...pero empezábamos a, a levantar cabeza... ...no se han, no se han ido eh, en fin, eh, supliendo con nuevas contrataciones... ...y aquí se hicieron de material... El problema que existe es que, claro, todo el mundo está a la vez pidiendo mascarillas, lo de EPI, los respiradores y tal, y en todo el mundo. Entonces, claro, las empresas que se dedican a fabricarlo, estas mayoritariamente en China, eh, pues bueno pues no pueden ir dando material al ritmo que, que sugieren. Eh, esto demuestra que un país, cuando depende de un tercero para, supleme, para suplir eh, materiales básicos, Pues puede pasar esto, puede pasar esto, puede pasar que haya una guerra o una lo que sea en los países productores de petróleo y no nos llegue petróleo y nos quedemos sin petróleo porque no tenemos reservas estratégicas. Entonces, esto hará recapacitar, esperemos, a los gobernantes a la hora de tener disponer de unos depósitos cuando no de empresas productoras, porque claro, la única va a aparecer, según ley la única empresa que se dedicaba a aunque se dedica a suplir de material de este tipo de material quirúrgico de patas de mascarilla y demás es una empresa que importaba todo de china y que ahora en este en este, en estos momentos estaban dice que la ha podido se ha puesto a fabricar es decir si no tenemos esas fábricas para hacer esas cosas pues dependemos del exterior y si no tenemos gobernantes que decidan que es una prioridad gastarse el dinero en ese material y tenerlo en un almacén por si acaso ...pues estaremos de nuevo en esa situación. Hay que tener en cuenta que Pedro Sánchez dijo el otro día... ...que había que considerar eh, el volver a producir este tipo de material aquí. Bien, imaginemos que se, hay empresas que se pueden a producir eso... ...llegará un momento que si no hay ninguna otra pandemia... ...pues el material eh, tendrá stocks hasta la, hasta las narices de stock... ...y dirá, bueno, pues yo hago suspensión de pago... ...lo quiebra porque no vendo mi material... Y a lo mejor un año después viene una pandemia y nos encontramos de nuevo en, el, en esta situación es muy difícil pero sí que sería aconsejable que hubiese una un remanente ahí de, de stock de este tipo para, para suplir todo esto claro bien verdad que las, la sanidad es transferida a las a las autonomías no lo olvidemos tampoco hay que echarle la culpa al gobierno de todo esto porque las propias autonomías tienen que gestionar Uh -huh. recursos también, claro. <risa> Uy, ¿Pedro? Sí, no, vamos a ver, lo de la consellera que... Uh -huh. Por, por donde vamos a empezar. Un mal día desde luego lo, lo debió de tener ayer con seguridad porque eh, vamos a ver, ha tenido que sacar una nota rectificando, pidiendo disculpas porque las declaraciones diciendo que eh, los sanitarios eh, pillaban el virus de excursión o, sí, o viajando, vamos... En estos momentos es lo de lo más inadecuado in, inapropiado y todo lo que quieras no y efectivamente pues me me, me refiero a lo último que ha dicho Gaspar, eh, estamos olvidando que las que la mayoría de las autonomías tienen transferidas las competencias sanitarias y que bueno yo estoy viendo ahora que sí que han comprado entre varias autonomías un avión de material sanitario etcétera etcétera bueno pues pues está bien. <ríe> De eso, de eso se trata, de en que entre todas las administraciones y en este caso el estado de alarma coordinados por el gobierno central, que supongo que estaba al corriente de que ese avión iba a llegar a Zaragoza, pues, pues gestionar gestionar la sanidad, que para eso se ha reclamado tantos años transferencias autonómicas y sentido de, de la autonomía, etcétera, etcétera, y, y, y a gestionar que el gobierno central pues, sí tiene esa facultad de coordinación en momentos de crisis como ese, Pero, pero no puede llegar a todas partes dado que sus sus competencias también están eh, restringidas por la propia constitución en este caso o sea que yo creo que todos alguna pues al final esa carencia de material esa carencia de de test de identificación etcétera etcétera pues yo creo que que se acabará solucionando pero como dice Gaspar vamos a ver esto ...son medidas extraordinarias... ...para tiempos extraordinarios... ...eh, cuando esto acabe... ...que esperemos que sea lo antes posible... ...lo que veremos todos... ...pues bueno, podemos seguir fabricando mascarillas... ...y mascarillas y test de detección del coronavirus... ...y respiradores y tal... ...todo esto que ahora nos hace tanta falta... ...pero cuando las epidemias de gripe... ...remitan otra vez a... ...esas curvas planas... ...que, que no saturan, que no obstruccionan... ...el, el sistema sanitario pues a ver qué hacemos con las mascarillas. Sí. Hay que recordar que la gripe, que es prima hermana de, de esto del, del coronavirus este, igual que el SARS, es el síndrome de respiratorio agudo, no sé qué, que tuvimos hace dos años, son primos hermanos todos. Entonces, pues son virus evolucionados y que y que van atacando periódicamente. Entonces, eh, cada X tiempo tenemos una, una pandemia de este tipo Eh, hay que recordar que hace un par de años, en el 2017-2018, hay que ir a la hemeroteca y recordar cómo estaban los hospitales por la epidemia de gripe que hubo tan fuerte ese año, que todos los hospitales, absolutamente todos, de los de la Comunidad Valenciana y de otras partes de España, estaban saturados, estaban con la UCI a tope, el personal no daba abasto, es decir… Hay que tener memoria un poco esto, la novedad que, que reside en esta nuestra pandemia es que es un virus nuevo, no sabemos, no había certeza de ni sigue habiendo de cómo se transmite y la facilidad con que con que, en fin, contagia a otras personas, eh, tal vez sea por su novedad y porque no tenemos eh, anticuerpos preparados para hacer frente a este virus. El año que viene ya los tendremos y aunque el virus continúe ahí pues bueno, pues ya se podrá la cosa controlar, ¿no? Entonces, quiero decir, que al final se trata de cosas cíclicas. Ayer leía una entrevista con un virólogo español que trabaja en el hospital monte Montesinaí de Estados Unidos, que era una referencia mundial, y decía, pues dentro de 10 años volveremos a tener una pandemia y en lo que respecta a este virus, con vacuna o sin vacuna, en un año ya habrá prácticamente desaparecido o se habrá quedado de forma residual. Es decir, todo esto se sabe se conoce. El tema es lo que estábamos comentando. ¿Qué gobierno o qué gobierno autonómico, qué gobierno del país de un país está dispuesto a invertir millones y millones de, de dinero um, del, del día a día de la gestión en, un, en tener depósitos y depósitos llenos de los test, de las batas, de los respiradores, de las mascarillas, para si posiblemente surja una epidemia? Entonces este investigador decía, es un defensa, nadie se lo cuestión hay que comprar... Material bélico, hay que comprar eh, el obús, el hay que comprar mortero, hay que comprar todo por si hay una guerra y se deja ahí. Al cabo de 10 o 15 o 20 años, ese material ha quedado obsoleto y hay que comprar nuevo. Nadie se plantea que eso no se haga porque no hay una guerra. Entonces, en el caso de los virus, ya que se utiliza tanto la palabra guerra, este, este hombre, este especialista, decía que hay que hacer lo mismo. Sí. Plantearse que hay que tener material y hay que tener medios para combatir en las próximas, en las pandemias. Si no se gastan, pues se eh, tiran y se hacen otros, pero hay que tenerlo uh -huh. siempre sí, Esta mentalidad no creo que sea la que existe en los uh -huh. Bien, de momento no sabemos hasta cuándo va a durar este confinamiento, sabemos que ya han ampliado 15 días más eh, el gobierno, este estado de alarma, pero ¿qué, qué, qué ciudad podemos ver una vez eh, acabe todo esto? Eh, lo digo porque... Eh, eh, la pandemia está teniendo mucho impacto, hemos visto sectores productivos que están pidiendo ayudas, que podrían no volver otra vez a levantar la persiana una vez pasado la pandemia. Hemos visto como peligra también uno de los oficios tradicionales más antiguos del Palmeral eh, de Elche y es una semilla de identidad de esta ciudad como es la Palma Blanca. Eh, ¿Qué va a pasar en, en la ciudad una vez se levante el confinamiento? Um, haciendo mención a las palabras del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, dice, lo peor está todavía por venir. Sí. Yo, yo pensaba, pues, lo peor de lo peor también está por venir, porque efectivamente, como dice una vez que pase esto, que, que volvamos a salir a la calle, ¿qué nos vamos a encontrar en la calle? Pues nos vamos a encontrar que en muchos sectores, en, en muchos casos, habrá casi que empezar de cero, porque van a quedar arrasados por este, por este parón que de momento van a ser 30 días, que se dice pronto, pero que, bueno, no sabemos, ¿eh?, que a lo mejor, bueno, a lo mejor no, a lo peor, cuando lleguemos al 11 de abril, eh, eh, debido a que esa curva sigue colapsando los centros sanitarios, pues igual se por una semana más. Bueno, pues cuando salgamos a la calle nos vamos a encontrar que en muchos casos hay que empezar de todo, que vamos a encontrar comercios que no han podido resistir la pandemia y que no van a poder volver a abrir su, sus puertas, o pequeñas industrias, porque pequeños negocios, sobre todo porque yo confío, porque ya sería el caos del todo, que las grandes corporaciones, las grandes industrias, pues eh, sigan resistiendo con más o menos regulación de empleo, pero sigan aguantando y vuelvan a ser el motor... De que, ...de que la economía sigue, sigue en pie... ...pero el pequeño y el mediano... ...ese lo va a pasar muy mal... ...y yo no sé cuántos van a resistir... ¿no? ...con esto no digo causar alarma... ...estamos en una tierra de emprendedores... ...estamos en una tierra de, de, de iniciativas... Eh, ...no sé si hemos toreado en peores plazas o no... ...pero en muy malas plazas sí que hemos toreado... ...y eso tiene que servir un poco de refuerzo moral... ...también a la administración... ...que es al fin y al cabo la que gestiona los recursos de todos, para estar atenta ese día después, cuando venga lo peor de lo peor. Gaspar, también es una ciudad con mucha economía sumergida. Sí, bueno, eso, los efectos aún, aún en fin, es, es difícil, igual que es muy difícil vislumbrar cuando se acaba esto eh, en el sector económico, pues también es muy difícil vislumbrar qué efectos tendrá. Esto, según dicen los expertos, que era que la crisis de 2008 fue viniendo poco a poco, año tras año, veíamos que la cosa iba mal, iba a mal, y esto ha sido en cuestión de tres meses ha venido todo de golpe. ¿no? Y, y bueno, pues va a ser difícil porque difícil ver los efectos porque dependerá de lo que dur eh, eh, lo que se, eh, el deseo de todos es que esto sea cuestión un mes, 2 meses como mucho y se reactive, empieza a reactivarse todo en, la, en el momento que la gente empecemos toda la actividad normal y empecemos a demandar a demandar artículos eh, de consumo y a demandar a demandar eh, ya empezar a hacer viajes y empezar a mover el sector eh, del turismo, además eh esto va a ser difícil de ver, pero lo importante eh, que creo que es lo que está lo que se ve que está el gobierno centrándose es en que esos efectos no tengan la, el dramatismo que tuvieron en la crisis del 2008 cuando sobre todo las personas menos favorecidas o de la en fin, los que es obreros y, y personas de por cuanta ajena y autónomos pues se quedaron en el en el camino, y esto es de ahí el paquete de ayudas este tan monumental y tan bestial que están poniendo en marcha tanto los gobiernos nacionales como los gobiernos del gobierno europeo. Entonces, bueno, es una cosa insólita porque no era un crack eh, económico en sí mismo, era un crack sanitario que va a llevar a un crack económico, entonces las cosa se complica un poco más. Dicen los expertos que cuando pase esto pues se retomará la alegría de algunos expertos, claro, porque aquí hay expertos para todos los gustos, uh -huh. pero bueno, dicen que cuando os pase esto la gente retomará la alegría de, de vivir, de consumir y de salir, digamos, a la uh -huh. calle. ¿La, y, y, la y, la el uh -huh. y el Ayuntamiento de Elche no tiene competencias en el empleo, pero ¿qué medidas puede...? puede aportar para mitigar, para paliar los efectos negativos de la pandemia? Porque están en ello. En estos momentos aseguran los concejales a los que hemos entrevistado que están estudiando qué medidas adoptar, que pueden ser fiscales eh, con una rebaja de los tributos, una reducción de los tributos y sobre todo económicas para incentivar eh, el empleo. Bueno, pues no sé qué eh, ...de medidas ¿no? ...unas que son las las pasivas digamos... ...que son las de de eh, mirar a ver la fiscalidad municipal... ...cómo la puede atenuar para esos pequeños negocios... ...para eh, esa gente que más lo necesita... ...tanto pues incluso llegar hasta el tema del IBI... ...porque habrá casos que, de familias... ...y habrá casos de, de de negocios que esos impuestos municipales... ...pues no puedan afrontarlos... ...por lo menos en un plazo razonable... Y ahí yo creo que sí que tiene que estar el ayuntamiento atento y meditando medidas eh, proporcionadas para, para que esa gente se pueda volver a levantar volver a volver a recuperar y luego ya no sé en el plano de medidas activas es decir de incentivación para la economía para sobre todo el empleo pues bueno pues ahí yo creo que habrá que, habrá que, que echar la imaginación a la cosa yo no sé si si en los presupuestos se podrían activar partidas, pues yo qué sé, para el cuidado de huertos, de jardines, de... de no sé, no sé, yo uh -huh. ahora mismo así hablando igual que es pienso, difícil. pues me es un poco complicado. Pero yo creo que sí que tiene que haber un, un, una serie de medidas que, que activas, digo. Uh -huh. pasivas ya sabemos, o sea, rebaja de sí. imposición fiscal a quien lo necesite y luego como forma activa, pues no sé, algo, algo habrá seguro y aquí lo que está claro es que lo está trastocado por completo el tema de inversiones municipales, ¿no? Claro. O trastocará, porque se destinarán recursos a esta serie de actuaciones que dejarán de invertirse en un año en el que parecía que las inversiones eh, pues iban a resurgir, pues habrá replanteamiento de, de muchas partidas. Eh, hacia para apoyar a estos colectivos de tanto a personas como a empresas y autónomos que estén en situación difícil eh, se pide el presidente del gobierno ha pedido a la unión europea un plan Marshall, que fue el, que el plan después de la guerra de segunda guerra mundial en el que se inyectó a europa para su reconstrucción eh, pues bueno todas las administraciones están ya preparando porque claro estamos centrándonos cada día en lo más en lo más Eh, ...dramático y lo más prioritario, lógicamente... ...que es la atención a los enfermos... ...y lamentando esa, ese goteo incesante eh, de, de, de muerte, ¿no?... Que es, ...pero el, hay que ya empezar a mirar un poco después... ...esto yo creo que tenemos un sistema sanitario magnífico... ...y se va a ir paliando, se va a ir afrontando... Eh, ...en la medida en que te, se te disponga el material suficiente... Eh, y del personal que hemos visto como en fin se está reforzando con a veces con, con a veces no o se está reforzando con contratación de personal que no a, tiene aún acabado los estudios, lo que está jubilado, que está de prácticas uh -huh. y bueno, pues es una situación de emergencia, pero las consecuencias económicas van a ser o podrían ser mucho peores que las sanitarias. Aunque parezca que en fin que las vidas las han contado un poco así en términos abstractos, lógicamente las vidas no tienen comparación con los millones que se dejan invertir además. pero me refiero que la pandemia pues más básicamente acabará controlándose y entonces veremos la devastación económica que ha dejado. Eh, los incentivos que se están poniendo en marcha pues e incluso hay que destacar que están de acuerdo con los sindicatos y la patronal, Eh, eh, pues vamos a ver si tienen el efecto que no tuvieron en la crisis de 2008 cuando se dejó eh, parece que lo único que importaba era rescatar a los bancos que era eh, el corazón del sistema capitalista ahora parece que eso ya va a tener otro planteamiento me parece muy acertado y hay que dedicar todos los recursos que se pueda a, esta, a, a esos sectores que son el motor económico de tanto de Eche como del país. ¿Os parece que estamos viviendo situaciones insólitas? Son increíbles. Pensábamos que con el proceso, eh, con esa aplicación del artículo del 155, nunca lo íbamos a ver. Y fíjate, ahora tenemos ese artículo del estado de alarma del país por esta pandemia. Y también nos trajo la pasada semana esa crisis institucional en la corona. También hay un virus en la corona, el coronavirus. ¿Qué, qué, ¿Qué os parece todos los acontecimientos históricos que estamos viviendo? Pues sí, vamos a ver, ya lo decíamos al principio, es insólito el, la situación en la que estamos viviendo porque no la habíamos vivido nunca ni la pensábamos que pudiéramos vivir en cualquier momento. Que sí se ha cruzado el tema con, con una crisis institucional que ha quedado larvada durante muchos años porque durante... ...yo recuerdo los tiempos de la transición... ...después de la transición incluso... ...siempre parece ser que ha habido un pacto con, con la monarquía... ...por qué, pues no sé si era la deuda de esa noche del 23 de febrero... ...que Juan Carlos vestido de capitán general... ...hizo una locución al país y salvó... ...yo creo que, que bastante en parte la, el sistema democrático... La, la, ...la jovencísima constitución del 78... ...y siempre ha habido una especie de agradecimiento... pero los rumores, las eh, a veces insidias, a veces informaciones calladas de que bueno, pues que la casa real, sobre todo la figura de su de su jefe, pues era una de las grandes fortunas que siempre destacaban medios internacionales que bueno, tenía ahí una serie de negocios de relación muy buenos con con las con los árabes los árabes ricos claro no porque hay árabes ricos y árabes pobres con los árabes ricos de área saudita del Kuwait, de, de todas esas eh, digamos repúblicas petrolíferas y bueno siempre la rumorología tal y ha acabado estallando por, por, por lo que siempre está en los, los grandes escándalos por la vía por la vía judicial no que, que empiezan con las requisitorias de información sobre unas supuestas comisiones y ...y bueno, yo creo que la, la monarquía tiene un reto muy difícil... ...muy difícil para, para seguir su permanencia como, como jefatura del Estado español... Eh, vamos, a ver, ...vamos a ver cómo lo gestiona cuando venga la calma de esta crisis sanitaria... ...porque eh, no sé si los bosques nos dejan ver los árboles o los árboles tal... ...en este revolutum que tenemos, cuando esto, cuando la, la crisis más urgente... ...que es la de la salud termine pues vamos a ver la crisis institucional de la monarquía como queda. Lo que sí que me da la impresión es que en las encuestas posiblemente el índice de popularidad de la monarquía no está precisamente en sus mejores momentos. ¿Tendremos monarquía cuando pase esta pandemia, Gaspar? Sí, bueno, yo creo que son los, las aspiraciones de los republicanos de que eh, de hechos como este acaben cayendo, haciendo caer la monarquía pues son ilusiones que no tienen base real porque la monarquía pues sigue teniendo en las encuestas... Bueno, encuestas, no se pregunta últimamente sobre la monarquía. Uh -huh. Pero bueno, yo creo que en el común de los españoles pues sigue teniendo una buena, una gran aceptación. Eh, de todas formas, también hay que recordar para los republicanos y redentos que en la República el sistema de un país no, no exime de que existan casos de corrupción en la jefatura de la república o de las monarquía como estamos comprobando desgraciadamente pero bueno en cualquier caso sí que son va haciendo mella en un sentido peyorativo hacia la, la, la consideración de la república de la perdón de la monarquía mm. son casos el, el, el rey el rey está actuando con cortafuegos para que no le para que no le llegue a él Eh, pero, bueno, es innegable que eso va socavando el, el apoyo popular. Eh, uh -huh. Al final, el, el tener instituciones que están al margen de las, de las leyes y de los tribunales eh, produce unas situaciones como las que estamos viendo, que, en fin, que, que, eh, la, ya hay un nivel hasta que se llega de decir, bueno, hasta uh -huh. aquí. Cuando se hace un uh -huh. delito pues hay que plantearse actuar contra quien sea, ¿no? Porque todo el mundo tiene que ser igual ante la ley. Como estaba comentando Pedro, pues bueno, eh, aquí existe un agradecimiento asistido, un agradecimiento eh, en fin, durante muchas décadas eh, por el papel del rey que jugó en la Constitución y luego, o sea, en la en, la, en, el, golpe. en el golpe de Estado y luego en la en fin, en, la, en lo que fue la transición, que fue una figura uh -huh. fundamental para evitar que, que esto se revirtiese hacia el autoritarismo anterior ¿no? entonces pues bueno pero eso se va diluyendo las nuevas generaciones sí. no son deudoras de esa, de ese papel se consideran que no tienen esa uh -huh. esa, en fin, esa situación de mantener como esa sea, deuda y entonces, pues, bueno, van planteando otras cosas pues y sí, serán más que, más crítico Gaspar, Pedro, eh, nunca diría esto, bueno, estamos ya finalizando eh, os echaba mucho de menos por el confinamiento eh, es un placer volver a teneros, pero nunca hubiera imaginado deciros que echaba de, man, de menos hablar del mercado central, así que vamos a terminar el, este estos últimos minutos hablando del mercado central el, el, el mer mercado central ¿eh? pues no lo sé, no me ha dado tiempo para ver <risa> si la lluvia lo ha derrocado pero la cuestión es en eh, Gaspar y Pedro eh, tú lo has dicho, Gaspar, lo has apuntado la inversión pública se va a paralizar porque habrá otras prioridades incentivar el empleo pero si se paraliza la inversión pública también se paraliza en algo el empleo porque se da trabajo con la inversión con las obras pero a, al fin y al cabo ¿qué, ¿qué puede pasar con el mercado central? una vez eh, salgamos a la calle Pedro Yo, no sé, yo creo que todo este tiempo transcurrido eh, puede ser que no se tenga en cuenta. Que, que, digo, de cara a, a recursos y de cara a, a todos los litigios que se, que se avecinan, no, no lo sé. La verdad es que es una incógnita. Cuatro años más paralizado, ¿no, Gaspar? Sí, bueno, bueno tenemos una maleza, supongo que habrá crecido mucho la maleza. Los vecinos de la sí. zona lo podrán confirmar. Yo creo que tras este paréntesis tan desagradable... ...todo el mundo volverá a lo mismo, ¿no? Eso de, de estamos diciendo... ...¿qué cambiará la sociedad? ¿Seremos más solidarios? Porque salimos todos al balcón a aplaudir... ...hablamos con los vecinos desde el balcón... ...cantamos el aroma a Bueno, yo creo que eso pasado, esto... ...volverá a cada uno a su funcionamiento... Y, y, ...y pasará mucho de saludar al vecino... ...con el que ahora han descubierto... ...que pueden hablar perfectamente y que desde luego no tenía ni idea de cómo se llamaba casi ni de quién era, ¿no? Entonces, pues bueno, volveremos a la rutina y volveremos a hablar del, del de la, mercado, del mercado central. central, porque será será señal, será una buena señal de que esto ha quedado atrás. Eh, se retomará poco a poco toda la actividad que teníamos y volveremos a la misma historia, a la misma grandeza y miseria. Eh, que, que teníamos antes yo creo que el tema del mercado central volverá, seguirá estando ahí vigente porque no hay una solución ni se sabe exactamente qué se va a hacer con eso ni si una cosa ni la otra en fin, tenemos muchas incertidumbres que seguirán después de esto eh, golpeándonos todos los días ¿no? ¿Y qué os parece la vacuna emocional del país? ese himno de resistiré ¿sabemos resistir, Gaspar? No <risa> Hombre, sabemos resistir y resistiremos. Yo creo que esto, es decir, estamos hablando de una pandemia eh, que es muy dura, pero bueno, en términos históricos, es una pandemia relativamente leve. Es decir, de la gripe del 18 se llevó por delante 50 millones de personas y en el mundo y hubo 500 millones de afectados. Eh, y otras pandemias que ha habido posteriormente han sido mucho más mortíferas lo cual no dice que dice mucho en favor de los sistemas sanitarios actuales. Entonces, pues hay que hay que resistir porque tenemos un sistema sanitario en España desde luego espectacular y, y que ha sido muy men menguado y mermado en los últimos años y esto va a ser una piedra de toque para que se refuerce y que vuelva a estar en condiciones y que sepamos que si hay médicos Nunca hay médicos de más. Eh, hay que tener y personal sanitario y celadores y todo el perso personal que cuida de eh, enfermeros y, y, y ambulancias y todo esto nunca está de mal. Entonces, eso sí que va a servir para, para poner al día las prioridades. Resistiremos porque, además, eh, siempre hay que echar mano de que la resiliencia es una cosa, eh, como dice la canción del junco que se dobla, pero siempre sigue en pie, ¿no? y este país pues sigue adelante porque sí, porque es un país que se caracteriza por afrontar los, los embates que le vienen de una manera por pues, mucho más optimista que otro. Estamos viendo como a pesar de todo la batalla política por parte de algunos sigue y hay que utilizar cualquier motivo, es una cosa triste que en un momento en que las personas tienen unas prioridades claras que son de de luchar contra esta pandemia y, y ayudar a los enfermos y al personal que está trabajando en ello, pues se utilicen para resquicio, para meter cizaña eh, y, y para y tratar de, de sacar rédito político por parte de alguno. Entonces, es lamentable, pero bueno, resistiremos, por supuesto, y seguiremos adelante con nuestros proyectos vitales. Seguiremos en pie, Pedro. Jamás nos vamos, jamás nos vamos a rendir. Antes de que, sí, pero yo quisiera decir una cosa, antes de que se me corte, que creo que me está diciendo el teléfono que me estoy quedando sin batería, que yo creo que una de las lecciones, aparte de resistir, por supuesto, y vamos a resistir y vamos, y vamos a salir de esta, yo creo que también una de las lecciones más importantes que tenemos que quedarnos es que eh, el mundo cada vez es un mundo... No son muchos mundos que las fronteras, los nacionalismos, si me permiten, pueden servir para otros fines, pero no para crear esas fronteras de insolidaridad. No. Fuera, fuera de, tal, que cuando viene el lobo ya vemos lo que ocurre. Si no actuamos a entre todos, eh, estamos perdidos. Pues muchas gracias por vuestros mensajes de ánimo también Pedro Soriano, Gaspar Macia. Muchísimas gracias. Volveremos pronto a vernos. Hasta luego. 101.4 Telehelp Radio Recomendaciones coronavirus. Quédate en casa, protégete y protege del contagio. Se ha decretado el estado de alarma para frenar la expansión del virus y por ello solo deberás salir de casa para ir y venir de tu lugar de trabajo, comprar comida, fármacos o repostar. También puedes hacerlo si debes asistir a personas dependientes. Debes ir solo, salvo que se trate de personas con problemas de movilidad. Ante la duda puedes realizarte un autotest o acceder a más información a través de la web de la Consellería de Sanidad san.gva.es. Y recuerda, si tienes síntomas, quédate en casa y llama al 900-300-555. Generalitat Valenciana, Tocha Unaveo.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 Hogar, dulce hogar. El coronavirus nos ha dejado en casa por unos cuantos días, pero ¿cuántas cosas quedan pendientes y nunca encontramos el momento para poder hacerlas? Ordenar el armario, montar la estantería, acabar el puzzle de 5.000 piezas, ver Juego de Tronos de una vez, contarle cuentos nuevos a los niños, inventar palabras, buscar los calcetines que desaparecen en la lavadora. Pero si alguna de estas cosas es una gestión con el ayuntamiento, ahora puedes usar la sede electrónica a través de internet, sede.elche.es. El ayuntamiento, donde tú estés. Y, aunque no queda más remedio, hogar, dulce hogar. Quédate en casa y siguen las indicaciones de las autoridades. Ayuntamiento de Alge. La Glorieta. Con Rosemary Alonso. Pues seguimos avanzando, nos acercamos a la segunda parte del programa La Glorieta, pero tenemos a nuestro compañero Antonio Bazán ya preparado para recitarnos ese poema que nos trae María Ángeles Sánchez, la periodista y fotógrafa ilicitana desde su confinamiento y con la ayuda de muchas de sus amigas, María José Picó, María Paz Hernández, son muchas las mujeres y los hombres que participan en la elaboración tecnológica de esa creatividad para llevar algo mejor este confinamiento Antonio Bazán, buenos días, buenos días. Bueno, tú llevas desde las 7 de la mañana trabajando sí, aquí cuéntame Cuéntanos eh, o recítanos mejor dicho Esos infinitivos que son muchos Me vas a hacer una selección Esos infinitivos del alma, del ánima Que han escogido estas mujeres Ya se diría que del ánimo que debemos de tener Para afrontar todo lo que nos viene encima Pues vamos con ellos, con los infinitivos. Hay infinitivos como nutrir, reconfortar, reforzar, ayudar. Otros como abrazar, regalar, endulzar. También hay infinitivos que agradece el alma, como aliviar, acariciar, compartir. ...agradecer, emocionar... ...y otros vitales... ...vivir, sanar, sentir, respetar, liberar... ...todos son infinitivos... ...juntos son los centinelas del alma... ...atentos a que no nos falte el aliento... ...que no nos falte el bálsamo que mitigue el dolor de la común herida. De eso se trata. Poesía y belleza después de Auschwitz. En este caso, durante. Se pueden añadir muchos infinitivos a esa larga lista que nos han enviado, como el de cuidar. Continuamos aquí en La Glorieta. 101.4, Tele-Elch, Radio Marca. En mármoles, formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños... Y en exclusiva el sistema Monoblock para encimeras sin juntas con garantía de pegado de 20 años. Entre un mármol bien trabajado y otro mal trabajado hay mucha diferencia. ¡Tú decides! Estamos en fábrica de la moneda 25 del Polígono Tres Hermanas. Teléfono 96-684-9362. Mármoles Formas. ¡Ey tú, empresario! ¿Sabes que la publicidad da carácter a tu empresa? Pues si quieres que el mundo sepa que existes, ...haz cosas que puedan moverse por ti y por los que te rodean... ...pon carácter a tu imagen y da valor a tu empresa... ...tu reclamo publicitario en caráctersc.com...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 Ya está aquí el buen tiempo, así que desempolva tu bici y a darle a los pedales con Ciclo Sansano. Ciclo Sansano, desde 1985, ayudándote a llegar a lo más alto y con el mejor taller para tu bici, rápido, eficaz y profesional. Ciclo Sansano, en Ramón Vicente Serrano 3, tu tienda Scott Reference Center. Síguenos en Facebook Ciclo Sansano y disfruta de grandes descuentos. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Y en este programa La Glorieta vamos con la canción positiva del día. Nos quedamos con una jovencita, la que fue Marisol, cantando lo que dice que lo que decía en sus películas, que la vida es una tómbola y qué razón tenía. Una tómbola to to tómbola la vida es una tómbola tom tomtómbola de luz y de color de luci y de color y todos en la tómbola ton totómbola y todos en la tómbola to tomtómbola que cuentatan una voz! Tómbola, tómbola, tómbola, la vida es una tómbola, tómbola, de luz y de color, de luz y de color, y el ritmo de la tómbola, tómbola, y el ritmo de la tómbola, tómbola, me lleva con tu amor. una tambolada tonto tomb, tomb, la vida es una tómbola, tonto tomb, tomb, de luz y de color de luz y de color y el ritmo de la tambolada tonto tonto la yema del tomb, tomb, tomb, me lleva con tu amor tambolada tambolada con la tambolada tonto tonto la tambolada cantando, cantando, cantando. 101.4 Telehelp Radio Marca. ¿Se desgastan los neumáticos de tu coche de forma irregular? Tu coche necesita una alineación de dirección. Autosuspensión Eduardo, tus especialistas en neumáticos, suspensión, dirección y frenos. Estamos en Avenida de la Libertad 145 Elche. Teléfono 965 43 34 64. 101.4, Tele-Elch, Radio Marca. La Glorieta, con Rosemary Alonso. Pues hemos comenzado esta segunda parte del programa La Glorieta. Le damos la bienvenida a quienes nos siguen por tele a los telespectadores. Ya saben que comenzamos a las 9 en punto aquí, en el 101.4 de la FM, en Tele-Elch, Radio Marca. Y empezamos un programa de entretenimiento, pero también de mucha información. Y a esta hora solemos entrevistar eh, cada día, desde que ha comenzado el confinamiento, al responsable de emergencias y de seguridad ciudadana del Ayuntamiento de Ilche, Ramón Abad. Muy buenos días, Ramón. Hola, buenos días. ¿Qué novedades tenemos en este día? Pues bueno, eh, la situación ayer también del temporal este que estamos atravesando, aunque de momento en eh, nuestro término municipal lo está haciendo sin causar mayores daños, pues eh, permitió que si hiciera un doble confinamiento la gente que ya es eh, responsable y está haciendo el confinamiento desde el primer día, y esas personas pues, que deciden salir más de la cuenta, pues ayer un poco la lluvia les frenó. ¿Eso significa que hubo una disminución de denuncias? Ha habido una disminución de denuncias. Aún así, también hay que decir que entre el Cuerpo Nacional de Policía y la Policía Local eh, han hecho 181 propuestas de sanción en el día de ayer. Eh, ¿Siempre a personas que se saltan en confinamiento con excusas peregrinas? Con excusas peregrinas o sin una justificación clave y concreta del por qué salen a la calle Eh, saltándose estas obligaciones del estado de alarma. También los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, también además de hacer propuestas de denuncia a las personas que se saltan el confinamiento, también suelen cerrar locales. Ayer hubo el cierre de algún local porque siguen abriendo a algunas empresas o actividades que no están permitidas. Sí, ayer hubo el cierre de dos locales que no tienen la autorización dentro del decreto de estado de alarma para, para poder abrir. ¿Qué tipo eh, Pues son este tipo de establecimientos que son panaderías, cafeterías, que son un poco de todo, que no entienden aún del todo, no quieren entender que pueden tener abierta la parte de, de la venta al público de pan, productos eh, de bollería, etcétera, pero lo que no pueden tener abierto es la cafetería y servir bebidas dentro del establecimiento… Y, y por supuesto que se consuman dentro del establecimiento. Claro, por eso se cierran, ni con, ni vender cafés o bebidas, ni tampoco mm. que se consuman dentro. Claro, por supuesto, eso es. No, no se puede vender café ni bebidas ni, ni tampoco consumir en el interior. Simplemente se puede tener abiertas tiendas de bienes de primera necesidad, como puede ser el pan, mm -hmm. productos de bollería y mm -hmm. esos análogos. Ayer eh, pudimos comprobar el primer fallecimiento registrado en la ciudad de Elche por coronavirus. ¿A ¿Esta información le llegó al ayuntamiento? Sí, sí, sí, esta información sí que nos llegó. Una persona que estaba en la UCI del Hospital General y pues, ha sido el primer fallecido, lamentablemente, en nuestra ciudad y ya se procedió al entierro de, de este fallecido y, bueno... Eh, Esto es como una montaña rusa, esto del coronavirus. Ayer hablábamos de buenas noticias, que una persona había salido de la UCI y subía a planta. Hoy tenemos que hablar, lamentablemente, de, del primer fallecido en nuestra ciudad. Tienen datos de ese primer fallecido. Llevaba mucho tiempo la UCI, tenía patologías previas, como hemos dicho. Era un hombre, era una mujer de avanzada eh... edad, sabemos la edad. Eh, datos tan concretos pues los maneja el propio hospital sí que nos comunicaron que había fallecido una persona esos ya datos sí. tan concretos pues ya se queda lo que es en el en el anonimato de, del propio hospital y de las familias del fallecido. ¿Y cómo está funcionando en el ayuntamiento este servicio de los de las funerarias? Porque pudimos escuchar que se ha decretado el cierre de cementerios, de funerarias, y, y cuál es el paso si hay un fallecimiento por las causas que sean naturales, coronavirus o de cualquier otra. Eh, en estos momentos se puede enterrar a la persona antes de las 24 horas cómo está funcionando este servicio sí, lo que está cerrado los cementerios es para las visitas al público para las visitas a los familiares difuntos pero se mantiene abierto se mantiene abierto para para entierros igual Ajá. que los sanatorioos los sanatorioos lo que no permiten es que haya afluencia de, de personas a hacer los operatortorios pero están abiertos igual que los de los los cementerios. Uh -huh. En cuanto a um, el personal sanitario y sociosanitario de la ciudad, ¿han recibido ya el material de protección, el material que exigen las mascarillas, los guantes, el, el vestuario eh, apropiado, las gafas, los cascos protectores, los respiradores? Este material está llegando porque ayer la consellera decía que el primer avión parece que había aterrizado, pero no sabemos si ese material se ha quedado en Valencia, en la provincia de Alicante. Eh, ¿Saben ustedes si llegando a los hospitales de Elche. El avión aterrizó en el aeropuerto de Zaragoza y ya se está distribuyendo por todos los hospitales de, de la Comunidad Valenciana, no, se ha quedado en Valencia, se está distribuyendo y también por, por todo lo que son las no solo los hospitales, sino todos los centros asistenciales de de, de de la Comunidad Valenciana. Al Ayuntamiento de Elche les preocupa el número de contagiados entre el personal sanitario. Claro, como como a cualquier otra persona nos preocupa el, el que tiene que estar velando por nuestra por nuestra salud que puedan caer contagiados por supuesto y que y que se recupere lo más rápidamente posible eh, sabemos que en la ciudad de elche que hay muchas personas que se han ofrecido a fabricar incluso respiradores y a fabricar eh, material de protección incluso la universidad miguel hernández ya ha instalado una carpa en, un, en el aparcamiento de san juan para hacer test rápidos al dejar sus pers sus, sus técnicas su, una técnica de laboratorio vamos sus máquinas de laboratorio, para poder realizar test de forma rápida tienen ustedes conocimiento de esto sí sí sí está tenemos muchas empresas volcadas volcadas en la elaboración de estas mascarillas así como la propia Universidad Miguel Hernández. La verdad es que toda ayuda, bienvenida sea y con una gratitud infinita. Eh, Ramón Abad, eh, en cuanto a las residencias, ¿cuál es la situación? Siempre se lo preguntamos. ¿Cuál es la situación sí. a día de hoy? Pues la situación sigue siendo la misma. Eh, como ya dije ayer, una de las personas con síntomas que estaba en una residencia de mayores ha dado negativo en la prueba. Por lo tanto, la situación sigue siendo de de máxima máximo control y vigilancia a estas personas mayores ¿Sabe usted cuándo empezarán a realizarse pruebas si es que se van a realizar aquí en Eche pruebas masivas a la población de coronavirus? Pues ahora mismo no tenemos una fecha concreta así que nos dicen que están a la espera de poder recibir ese material para, para que se puedan realizar esas pruebas masivas que la verdad sería un, un alivio el que se pudieran realizar Ayer se le preguntó a la consellera, se le pregunta todos los días, si las previsiones del pico de contagio, para cuándo, eh, si se puede alcanzar este fin de semana. ¿Ustedes tienen esas previsiones? La verdad es que si la propia consellera no es capaz de, no, de no aventurar, garantizar una fecha, nosotros del de, de ayuntamiento no manejamos esos datos científicos, no podemos aventurarnos a, a decir cuando va a haber un pico, cuando va a empezar a aplanarse la curva. ¿Y en cuanto a la situación de los hospitales, han preguntado ustedes, los hospitales están, de Elche? Estamos en permanente contacto con los directores de los hospitales, entonces sí que estamos eh, eh, permanentemente eh, interesándonos por cómo están los hospitales y cómo está el personal sanitario. ¿Y cómo está la situación? Pues está en un momento, como del el primer día, en una tensión eh, permanente, sin llegar al colapso y se están poniendo todos los medios y, sobre todo, el personal sanitario trabaja de una manera increíble, de una manera eh, profesional y predispuesta para que la situación eh, se alivie lo más rápidamente posible. Ayer se nos habló desde Fuentes Sanitarias que eh, hay al menos eh, 34 personas ingresadas en los dos hospitales por coronavirus. ¿Ustedes manejan este dato? Eh, el ayuntamiento no maneja estos datos es la consellería es quien maneja estos yeah. datos entonces si son eh, la propia consejería la que tiene que manejar los datos el ayuntamiento no tiene otros datos paralelos uh -huh. y cómo están los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado ayer por la noche vimos como una caravana de ambulancias bomberos estaban recorriendo las calles de la ciudad y recibiendo los aplausos de todos los ciudadanos por la labor que están realizando ayer fue un día complicado usted ha empezado diciendo eh, que la lluvia pues eh, ocupó a muchas personas eh, de las cuerpos y, y fuerzas de seguridad del estado para trabajar ¿En, en qué actuaciones fueron las cuáles fueron las emergencias más más frecuentes en el día de ayer los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado trabajan de manera coordinada con el personal de emergencias, para sobre todo también para hacer este homenaje que ayer se hizo a las 8 de la tarde a todas las personas que están velando por nuestra salud y seguridad. Ayer fue un día especial por las lluvias que tuvimos en Elche y no es que hubieran eh, eh, graves eh, incidencias por la lluvia, porque fue una lluvia que no ha causado eh, daño, pero al final... Prácticamente estamos casi volcados los cuerpos y fuerzas de seguridad en la labor de la vigilancia de que no se incumplan las obligaciones del estado de alarma. Nos consta que ayer hubo una incidencia sobre las nueve de la noche. No, no está relacionada con la tormenta ni con las lluvias torrenciales, sino que fue un incendio que se declaró en un garaje. ¿Tiene usted datos de ese incendio en la calle creo que Calderón de la Barca? Sí, eh, fue un incendio. Están los bomberos aún con el informe preceptivo. Eh, ...actuaron rápidamente y la no hubo que, que lamentar daños mayores. Eh, ¿Se quemó un coche, por lo que tengo entendido? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. fue un un coche y al final, gracias a la rápida llamada de bomberos... ...y la rápida actuación de este cuerpo, la cosa no fue a mayores. ¿No hubo necesidad de desalojar el edificio donde se no, produjo? No, no, no. Pues, no hubo necesidad. Pues muchísimas gracias Ramón Abad por esta información muy bien a ti muchas gracias hasta mañana 101.4 tele el radiomarca desde urba queremos darte las gracias por quedarte en casa Mientras nosotros seguimos trabajando para mantener limpia la ciudad, con especial esfuerzo en la desinfección a las puertas de farmacias, centros de salud y supermercados. Y con las medidas de protección garantizadas, todo un equipo luchando contra la pandemia. Este virus lo vamos a vencer unidos. Urbaser, Ayuntamiento de Eich.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 Elvira Francés, dietista, nutricionista y licenciada en farmacia. Educación alimentaria, obesidad, nutrición infantil, intolerancias y patologías relacionadas con la alimentación. Porque alimentarnos mejor es cuidar nuestra salud. Elvira Francés, en Clínica PhysioFit, calle Maestro Albéniz 5, teléfono 694-46-49-69. Que tu alimento sea tu medicina. Música La gloria, con Rosmar y Pues estamos ya con Iziar Martínez, así que cambiamos la sintonía porque comenzamos aquí esta ronda de noticias. Muy buenos días, Iziar. Buenos días. Hoy tenemos que lamentar, ¿no?, el primer fallecimiento. Eso es, iba a empezar la ronda informativa como has empezado anteriormente. Tula Glorieta y es que ha fallecido ese primer paciente por coronavirus aquí en Elche. Se trata de una persona de avanzada edad que presentaba patologías previas y que llevaba también varios días ingresada en la UCI. No ha trascendido ni su sexo ni su edad, eh, porque así lo, lo quiere la Consejería para esa protección de, de datos de intimidad de los pacientes. La triste noticia es que llega tan solo un día después de conocer la salida de la UCI del primer paciente contagiado tras su mejoría Y bueno pues La muerte del primer paciente en Elche se produce pues al inicio de una semana donde la Consejería espera que se produzca ese pico más alto de positivos. Dicen que de momento los hospitales de Elche no están saturados y todavía tienen capacidad para seguir albergando a más enfermos. Alicante, como saben, también ha instalado ese primer hospital de campaña y el Ayuntamiento dijo que si fuera necesario habilitaría IFA. Los últimos datos que conocemos de ayer, que trasladó Ana Barceló la Consejera de, de Sanidad, es que en la provincia aumentan, pero a menor ritmo, el número de contagios. Hoy a las 11 de la mañana, como cada día, tendremos esa actualización de los datos por parte de la Consejera de Sanidad. Eh, en toda Alicante ayer se detectaron 25 nuevos casos. Veremos cuántos son hoy. Y sobre las incidencias, bueno, pues cada día son más, son... Eh, Ramón Alba también va actualizando día a día los datos de esas incidencias de cómo avanza Elche. Eh, hoy conoceremos los del martes. En cuanto a los del lunes, pues hubo dos detenidos más por incumplir el estado de alarma y también se cerraron dos establecimientos y se hicieron casi 250 propuestas de denuncias Pues ayer hubo menos, porque acaba de contestar a la pregunta de las incidencias de ayer, hubo menos porque hubo lluvia, pero todavía sigue saliendo la gente a la calle pues sin ninguna justificación es. aparente con lo que dice que hubo 181 denuncias y también el cierre de dos locales que sirven cafés y comida y bebidas que se consumen allí cuando está prohibido. Uh -huh. Pues esa será otra de las noticias que tendremos hoy. Eh, por otra parte, los sindicatos siguen denunciando las condiciones de algunos trabajadores. En este caso, las trabajadoras del hogar, que dicen que son las grandes olvidadas de esta crisis del coronavirus, denuncian que mientras alguna se le está despidiendo, pues otra se les obliga a acudir a sus empleos sin protección necesaria y otras se les imponen días de vacaciones obligatorios. En fin, también tenemos esa denuncia y aparte del coronavirus, eh, anoche sobre las 9 también hubo un incendio, lo los bomberos tuvieron que sofocarlo en la calle Calderón de la Barca. Al parecer, dos vehículos se prendieron fuego y hasta lugar de los hechos pues se trasladaron cuatro dotaciones de bomberos. Sí, hubo el incendio de un vehículo, también lo ha comentado Ramón Abad, y afortunadamente no hubo que desalojar sí. al edificio. Eh, los bomberos eh, pues lo sofocaron rápidamente. Pues esas son algunas de las noticias que tenemos para hoy, Ross. También hablaremos de la Palma Blanca, porque desde el Ayuntamiento nos han trasladado que se van... ...a cancelar esos envíos tanto a, a los reyes como al papa... ...y el problema es sobre todo la logística... ...porque no hay cómo transportar esas grandes palmas blancas... ...necesitan un, uh, unos transportes especiales... ...y en estos momentos por el coronavirus no los hay... ...entonces a las familias artesanas les ha pillado... ...con las manos en la masa del coronavirus totalmente... ...ya llevaban alguna producción... ...tienen algunos encargos... ...entonces qué van a hacer... ...bueno pues refrigerar las que ya tienen... ...y ver qué salidas les pueden dar... ...no van a parar de seco... ...esa producción de palmas... ...pero al no haber procesión... ...y no ser eh, pues una dinámica habitual... ...tendrán que tomar otras alternativas... ...vamos a hacer un reportaje... ...estaremos con la familia Serrano... ...ah, muy bien... ...sí, porque todo está en el aire... ...todavía no hay una decisión... ...ni del Obispado... ...ni de las administraciones... ...de aplazar sí. la Semana Santa... ...porque no se sabe las previsiones... ...de esta pandemia... ...la evolución del coronavirus... ...aquí en España... Lo dijo ayer la, la consejera Ana Barceló y se le preguntará y, y, y dirá lo mismo que ayer, uh -huh. que todavía no saben eh, cuál es el, eh, la fecha para alcanzar ese pico máximo de contagios y poder descender en la curva. Veremos. Nosotros eh, tocamos madera, cruzamos los dedos, uh -huh. deseamos que sea muy pronto porque el confinamiento ya eh, como mínimo va a ser de un mes, Eso. como mínimo. Bueno, paciencia, cía, paciencia, <risa> mucha paciencia es la única fórmula. <risa> sí, todo, eh, bueno, pues todo el ánimo eh, a todas las personas que nos estén escuchando. A mucho ánimo. Eso. Gracias Isiar, volvemos a escucharte a la una Volvemos a la una, vuelvo sola porque nuestra compañera Marga hace teletrabajo de casa Así que muy triste estar aquí solita, pero bueno, les escucho yo también por radio Porque también bueno ellos me envían todo lo que hacen desde casa Así que no estoy sola dentro de lo que cabe, aunque aquí los estudios sí Así que volveré a la, a la una, les espero a todos Pues muchísimas gracias, Isia. No estás sola, no estás sola. Están nuestros telespectadores y nuestros oyentes aquí de Tele Elche, en Radio Marca, que llevamos 30 años en primera línea y ahora más que nunca. Eso es. Gracias. Pasen un buen día. Nosotros continuamos esta ronda de noticias y continuamos ahora con la crónica deportiva con nuestro compañero Paco Gómez. Buenos días, Paco, cuéntanos. Gracias. Hola, buenos días. Sigue la enorme incertidumbre en torno al Elche Club de Fútbol tras la suspensión de todas las competiciones. Deberá ser el gobierno y las autoridades sanitarias las que digan si se podrá o no reanudar la competición que de momento está suspendida. Desde el Elche Club de Fútbol eh, se barajan opciones eh, para poder salir económicamente de este atualladero y una de ellas, sin duda, es los famosos ERTEs, por poner un ERTEs a sus trabajadores, aunque no es la primera opción. Eh, siempre que no se reanudase la competición, hay otras opciones eh, como eh, financiarse con cargo a los ingresos futuros de la televisión de la próxima temporada, eh, o también eh, pedir auxilio financiero a sus accionistas. De todas formas, todos los escenarios son posibles, pero el club no quiere recurrir a ninguno de ellos y espera que la competición se reanude. En ese sentido, el técnico del, er de del Elche Pacheta reconoce que la mejor medicina para ir recuperando poco a poco la alegría en estas circunstancias sería la vuelta a los terrenos de juego pacheta. Estamos viendo una situación excepcional, eh, con gente que, va, que se está muriendo, eh, con una pandemia realmente salvaje, y el fútbol en principio debe ser una de las herramientas que, que, que utilicemos para devolver ilusión, para devolver entretenimiento, para olvidar un poquito todas esas penas, siempre ha sido el fútbol un desahogo prácticamente de todo el mundo, ¿no? esa es la gran ventaja o la gran virtud del fútbol que vive de la emoción, que vive de la pasión y que debemos recuperar eso, claro que sí, va a ser un, esta situación igual la gente que, igual no volvemos a vivir una situación como esta de estar un mes en casa o de, de, de no, de tener esta situación de paralizar de paralizarse el mundo ¿no? pero es verdad que tenemos que ser esa, es una, una de las herramientas que, que se lleve a cabo para, para devolver ilusión, empuje y optimismo ¿no? Por cierto, que el Elche homenajeará a los profesionales de la sanidad con un saque de honor. Eh, quiere mostrarse su agradecimiento por el esfuerzo y cariño al servicio de la gente en esta crisis por el coronavirus, lógicamente cuando la competición se reanudase. Hasta luego. Hasta luego, Paco. Gracias. Y cerramos la ronda de noticias con la información meteorológica que también es muy importante. Vicente Bordonado, cesan ya las lluvias. Buenos días. Muy buenos días, hoy ya se retira la Dana pero llega una masa de aire frío desde el interior del continente europeo que nos va a dejar temperaturas invernales durante esta madrugada paso de abundante nubosidad temperaturas que en buena parte del territorio no han bajado de los 10-11 grados hasta ayer durante las horas centrales del día se registraban precipitaciones puntualmente moderadas en todo el episodio desde el fin de semana en buena parte del territorio se han recogido entre 50 y 80 litros metros cuadrado para la jornada de hoy. Durante esta mañana, a apertura de algunos claros, seguirá llegando nubosidad de norte a sur, nubes que llegan aquí desgastadas. Hoy va a llover sobre todo en el norte de la provincia de Alicante y el Golfo de Valencia. El viento a lo largo de esta mañana flojo de componente norte a primeras horas conforme vaya avanzando la mañana de componente nordeste. Por la tarde la nubosidad irá en aumento e incluso se podría escapar alguna gota sobre todo en el último tramo o entrada a la noche. El viento flojo de componente este racha de en torno a los 30 km por hora y hoy las temperaturas pese a que vamos a tener algunos claros van a bajar debido a la presencia de aire frío en altura ya que Aquí en Elche tendremos la isoterma de 0 grados a 1.500 metros de altitud Hoy esperamos temperaturas que en buena parte del territorio no van a superar los 14-15 grados En alguna pedanía podríamos rozar los 16 grados Para mañana jueves alternancia de nubes y claros hasta las horas centrales del día, viento flojo de noroeste que animará al ascenso de las temperaturas máximas en torno a los 17 grados mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 10 grados. Conforme vaya avanzando la tarde ya en el último tramo el viento va a girar flojo a componente este. El viernes una jornada con mucha nubosidad sobre todo de tipo medio, de tipo bajo, viento flojo de componente este, temperaturas que vuelven a bajar máximas en torno a los 15 grados y durante el fin de semana todo parece indicar que vamos a tener una tregua, llega una pequeña dorsal dorsal anticiclónica que nos va a dejar algo de estabilidad atmosférica con predominio en de cielos despejados, veremos algunos intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto y temperaturas en lenta recuperación para el sábado 17 grados y el domingo podríamos rozar los 18 grados pero ojo porque la semana que viene, de nuevo estará marcada por la inestabilidad atmosférica. Hasta luego, Vicente. Muchas gracias. Y acaban de enviarnos desde el Departamento de Salud del Hospital General una carta que han escrito todo el personal de la UCI a los familiares, que va dirigida a los familiares de pacientes que están ingresados en estas unidades de cuidados intensivos por coronavirus. La carta empieza así: A vosotros que os habéis quedado tras nuestras puertas dejando a vuestro familiar en nuestras manos y dejando aquí vuestro corazón roto. A vosotros queremos deciros que en estos momentos de crisis, nuestras manos son vuestras manos. Estamos unidos en una en un gran corazón y todos nosotros cada vez que entramos a hacer alguna técnica que precisa a vuestro familiar, ponemos ...nuestra alma, en ello. Todos somos uno, y en estos tiempos tan difíciles... ...hemos aprendido a sonreír bajo nuestras mascarillas... ...a besar con el alma, a abrazar con la mirada... ...a acariciar con el pensamiento. Los cuidamos como si fueran nuestra familia... ...porque si algo hemos aprendido de esta pandemia... ...es a ser todos uno. Vuestros familiares no están solos... Estamos aquí con ellos y estamos trabajando sin descanso para que de corazón pronto podáis abrazarlos. Una carta que firma el personal de la UCI. Y lo que suena es la música de Beethoven que mañana, 26 de marzo, cumplirá se cumplirán 250 años de su nacimiento en todo el mundo se celebra este aniversario 1.4 Teleelx Radio Marca Recomendaciones Coronavirus Quedad a casa protegiste y protegís del contagio S'ha decretat l'estat d'alarma per a frenar l'expansió del virus i per això només has d'eixir de casa per anar al teu lloc de treball i per a tornar a casa, per a comprar menjar, fàrmacs o proveir-te de carburant. També pots fer-ho si has d'assistir persones amb dependència. Has d'anar soles, excepte si es tracta de persones amb problemes de mobilitat. Davant del dubte et pots fer un autotest o accedir a més informació a través de la web de la Conselleria de Sanitat, sant.gba.es. Y recorda, si tens símptomes, queda't a casa i telefona al 900 300 555. Generalitat Valenciana. Tot ja una veu. Materials Cano, tot per la construcció. Reformes i millores, Materials Cano. Aïslament tèrmic o acústic, Materials Cano. Per Materialescano. Materialescano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com ¿Por ¿Por qué elegir Restaurante Martino?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 Llar, dolça, llar. El coronavirus ens ha deixat a casa per uns quants dies, però quantes coses queden pendents i mai trobem el moment per a poder fer-les? Ordenar l'armari, muntar la prestatgeria, acabar el puzle de 5.000 peces, veure el joc de drons d'una vegada, Contar contes nous als xiquets, inventar paraules noves, buscar els calcetins que desapareixen en la llavadora... Però si alguna d'aquestes coses és una gestió amb l'Ajuntament, ara pots usar la seva electrònica a través d'internet. www.cd.elche.com punto es, l'Ajuntament on tu on estigues y encara que no quede más remei Llar Dolce Llar Quédate a casa y seguís las indicaciones de las autoridades Ajuntament de Elx La Glorieta con Rosmar y Alonso Y estamos ya en la recta final de este programa La Glorieta tenemos con nosotros al coordinador de Caritas Elche, Joaquín Sansano, muy buenos días Joaquín Buenos días Bien, el, el motivo por el cual quiero hacerte esta entrevista es porque nuestro compañero Vicente Bordonado ya recogió en el programa Muévete, la ciudad se mueve mueve contigo, recogió precisamente el trabajo que ustedes están realizando durante estos días. Ayer mismo recogimos el trabajo eh, de día, pero ustedes también están en estos momentos atendiendo a una gran prioridad que es esa demanda de recursos, de primeros eh, productos eh, de, de primera necesidad que están realizando las familias más afectadas por por este cierre de, de comercios y este cierre de actividades, por la pandemia. Joaquín, ¿cuál es la situación que se vive en Caritas? Pues es una situación, yo diría que complicada, en el sentido de que eh, había muchas familias que con la gran depresión, con la anterior crisis, estaban recuperando un nivel de vida, digamos, aceptable, eh, digno, Eh, pero que estaban ahí un poco en la cuerda floja re respecto a esa recuperación. Y, y eh, el hecho de que con, con el estado de alerta se hayan primero visto afectados, sobre todo en el ámbito laboral, aquellos trabajos que eran más precarios donde estaban estas personas, eh, las han vuelto a abocar de nuevo al abismo. Entonces, eh, vuelven a surgir muchísimas necesidades, muchísima desesperación. Estamos recibiendo muchísimas llamadas de personas ...desesperadas, que necesitan hablar... ...personas que están en su domicilio... ...y la verdad es que esto se vamos se nos está haciendo... ...un poco eh, cuesta arriba... ...en el sentido de, de, de que... ...tenemos que cambiar nuestra forma de trabajar... ...porque lo nuestro siempre ha sido... ...el encuentro personal, el encuentro cara, cara a cara... ...la cercanía... ...el calor humano, el sentirse que estamos siempre con ellos... Y la forma de atender telefónica, etcétera, pues cambia un poco nuestra forma de trabajar. Esto añade que gran parte de nuestro voluntariado hay que tener, que tener en cuenta que en esto somos prácticamente… Bueno, somos más de 300 voluntarios de Cáritas. Eh, muchas de estas personas son población de riesgo, porque muchas son personas mayores, ¿no? Entonces, se les ha pedido que no se expongan, que dejen de hacer eh, su labor. Y somos otras personas las que estamos haciendo el esfuerzo, yo creo que prácticamente… Eh, ...todas las horas del día en ayudar... Yo, ...es verdad que desde que está empezado... ...no he dejado de trabajar ni sábado, ni domingo... ...ni festivo, ¿no?... ...entonces nos toca hacer un esfuerzo. es Ustedes son ese personal social... ...que tanto se necesita y que tanto moviliza... ...en estos momentos... ...usted ha dicho que llevan 24 horas... ...están cansados, exhaustos... ...pero son 300 voluntarios que atienden a la población... ...incluso más más vulnerable ...están ustedes desbordados... ...¿tienen el material necesario para protegerse?... A ver, el material siempre falta. Vamos eh, vamos pidiendo favores eh, policía, personal sanitario que, que aparece en el pidiendo si nos pueden echar una mano, porque es verdad pues como a los personal sanitario, pero bueno, con lo que tenemos vamos intentando salir adelante. Sí que estamos notando mucho, por ejemplo, claro, con el estado de alerta eh, la disminución de donaciones ¿No? porque porque, apenas, porque no se puede salir a la calle y hay que eh, respetarlo a rafa tabla eh, no estamos recibiendo ropa eh, estamos atendiendo desde hecho las necesidades de ropa tanto las nuestra de la, de, hablando de personas sin hogar eh, de las personas que tenemos acogidas en Cáritas, de las personas que están en el recurso de emergencia com puesto en marcha el ayuntamiento Junta a día y también eh, por capacidad de trabajo a recursos de emergencia que se ha puesto en marcha en Alicante, ¿no? Entonces, claro, sin recibir ropa, hay mucha demanda de ropa y, y lo hacemos como podemos, ¿no? Por ejemplo, eh, pidiendo de menor gente, por ejemplo, ropa interior, que, que hace falta mucha, etcétera, eh, y nos volvemos locos para encontrar esa ropa, ¿no? Igual que con los alimentos para ayudar a las familias. Eh, eh, no, no nos están entrando donaciones, por lo tanto estamos intentando ser lo mayor creativo posible sobre todo pidiendo que la aportación en estos días sea sobre todo a nivel económico para poder mandar a las familias a los hipermercados eh, que tenemos conveniados para para poder proporcionar ayuda, etc. Entonces, se está haciendo un poquito todo más complicado de lo normal. Claro, porque ustedes, por lo menos, lo de los alimentos lo suplen con dando bonos para supermercados, para la, comprar los alimentos. La ropa, eh, si las personas están confinadas, Eh, ¿cómo lo están haciendo? ¿Cómo pueden hacerlo? ¿Cómo pueden donar? Porque habrá mucha gente que nos esté escuchando y que quiera quiera contribuir en las donaciones, pero ¿cómo se puede hacer? ¿No con, hay con la ninguna esa, medida? Con la, con la ropa es muy difícil. Las lavadoras y las secadoras nuestras se están funcionando eh, durante el día y la noche. Lo, la, los monitores, los cuidadores que tenemos por la noche se pasan también el, toda la noche poniendo coladas para intentar lavar la mayor eh, ropa posible para poder de, de utilizar entonces con la ropa es muy muy difícil eh, poder llegar porque incluso los comercios de ropa están cerrados... que si dije, dijésemos tenemos recursos para ir a comprar pero es que no se puede no se podría comprar chicos como decía con, lo, con el tema de ropa interior funcionamos con mayoristas ...y no hay ningún problema bueno, no hay ningún problema estamos también teniendo dificultades pero conseguimos encontrarlo. Entonces, con la ropa es muy difícil muy uh -huh. difícil eh, poder colaborar. ¿Y Joaquín, con los alimentos, sobre todo con la parte económica. Joaquín, ¿no? ¿han visto que ha crecido la demanda? Eh, sí, ha crecido mucho la demanda ante la incertidumbre. Tenemos muchas familias que eh, ponemos un, un ejemplo muy claro. no Las personas que estaban trabajando en los mercadillos que se ponen en la calle, aquí sí que está viendo muy buena coordinación con el ayuntamiento, claro, eran familias que vivían al día, pero que nunca habían eh, venido a pedir ayuda, porque con lo que se acaba sacan el mercadillo son llenante, claro, ahora los mercadillo llevan unas semanas cerrado y las familias que vivían de esto no tienen ningún ingreso y nunca nunca habían ido a pedir ayuda ni saben cómo pedir ayuda, ¿no? Y ahí nos estamos coordinando muy bien con el ayuntamiento en todo. La verdad es que el ayuntamiento es, eh, de él se está haciendo ejemplar en, en la respuesta que se está dando. Pero es un ejemplo de muchas familias que vivían al día de, de lo que si trabajaban en la hostelería o, o o cuidando personas o como internos en el hogar, etcétera, vivían al día pero no pedían ayuda eh, porque conseguían salir adelante. Claro, todas estas familias, de repente, todo esto se cierra, se deja la de respuesta jan de tener ingresos si no saben dónde dónde acudir me estás haciendo una radiografía de las personas que vivían al día que son eh, los vendedores de mercadillo las personas las mujeres eh, limpiadoras del hogar eh, los camareros estás diciéndome más o menos estos oficios hay algunos más Pues yo en estos, en estos momentos no tengo los datos puestos, que no hago yo la atención directa a estas familias, pero sobre todo son eh, aquellos empleos que eran más precarios, aquellos empleos que no eran a jornada completa, todo lo relacionado con el cuidado de personas, etcétera, son los que más se están repercutiendo de la situación actual que tenemos. Joaquín, que en estos momentos, ¿qué ayudas recibís? Caritas, eh, la, la Administración local está está aportando o, o, más bien, vosotros estáis ayudando a los servicios sociales. ¿Cómo, ¿Cómo se está coordinando la respuesta en estos momentos de esa emergencia social? Bueno, hay una hay una comunicación, eh, y va diaria, no. Hay una comunicación al momento, eh, tanto con los responsables políticos como con los responsables técnicos eh, de la Concejalía de Derechos Sociales. Y ante una necesidad... Eh, vamos viendo vamos viendo dónde podemos dónde podemos llegar el ayuntamiento también a nivel social está está trabajando mucho telemáticamente, se está trabajando mucho te, telefónicamente. Eh, pero es verdad que, que allá donde no llega la administración o que la administración puede tardar un poquito más a llegar por sus plazos, por su trámite, etcétera o a lo mejor porque esas personas nunca han tenido un expediente y no se los conoce, etcétera. Nosotros intentamos dar esa respuesta para que la familia eh, tenga esa necesidad inicial cubierta. Y después ya vamos dialogando con el, con el habitamiento, con la edad, por ejemplo, en el tema de los bonos de comedor. Eh, nos vamos coordinando, yo creo que minuto a minuto, en conseguir dar la mejor respuesta posible. Con, con, sobre todo poniendo siempre a la persona en el centro, eh, porque para nosotros eso es lo más fundamental y que eh, esa persona esas familias, no caigan en la desesperanza, sino que vean que esto es una cosa transitoria, que estamos toda la sociedad, no solo Cáritas, ni las organizaciones sociales, ni el ayuntamiento, toda la sociedad volcada, que esto lo superemos cuanto antes, de la mejor forma posible, y que cuando esto llegue al final, eh, que, todo eso, que no haya pedido ni derecho, ni dignidad, ni, ni nada, sino que, que continuemos sin el, el, como mínimo las mismas condiciones que estábamos antes de esta alerta. Joaquín, nunca habíamos estado en este estado de alarma. ¿Qué has aprendido de ello? Bueno, he aprendido que eh, necesitamos recuperar eh, unos lazos que se estaban perdiendo del, del individualismo. Yo me emociono cuando salgo eh, a mi balcón todos los días en efecto aplaudí De verdad que es que me estoy emocionando, me saltan las lágrimas de ver que hay mucha gente que, que, que esto pues no deja de ser una sociedad, a pesar de dificultades que hay mucha gente que, que nos está llamando, oye, ¿cómo puedo colaborar? ¿Cómo he hecho una mano? ¿Qué voluntariado podría hacer en estos momentos? Estamos debordados también con este ofrecimiento. ¿no? Entonces, yo he aprendido que como sociedad somos una sociedad cohesionada, que somos una sociedad preparada, que somos una sociedad madura, que mayoritariamente todo el mundo está respetando esto de quedarse en casa. Es verdad que también tenemos ahí nuestras pequeñas cosillas, como todo lo que se ve en las redes sociales, las fake news, etcétera, ¿no? En esto también están habiendo un poco que va a haber que reaprender, ¿no? Pero es verdad que la sociedad la sociedad en general la sociedad gitana creo que está siendo ejemplar, ejemplar. Pues nos encanta, nos encanta que nos hables de cómo de cómo es esta sociedad gitana porque estoy contigo, Joaquín. Hay hombres y mujeres buenas. Gracias, Joaquín. Por supuesto. Muchas gracias por el trabajo que realizáis. Gracias. Tele-Elx Radiomarca, 101.4, la ràdio d'Elx. La seu electrònica ha arribat a l'Ajuntament d'Elx. Ja pots gestionar els teus tràmits per internet, on tu estigues més ràpid, més còmode. sede.elxe.es, Ajuntament d'Elx, cofinançat pel Fons Europeu FEDER.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 De lunes a viernes, la radio con más contenido local en el 101.4 FM, Tele-Elche Radio Marca. Hola, soy Antonio Bazán y cada mañana de 7 a 9 te informo de todo en Elche, buen día. La información más completa en el 101.4, Tele-Elche Radio Marca, sobre todo Elche.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 Nueva gama híbrida Mazda, pura diversión Hasta fin de mes, descuentos especiales en toda la gama híbrida Descúbrela en Romautos, concesionario oficial Mazda en Elche Junto al Herói Merlín, salida 518, autopista A7 La Glorieta con Rosmar Alonso. Estamos en los últimos minutos de nuestro espacio La Glorieta que dedicamos cada día a hablar de los datos de esta pandemia, de la propagación de la pandemia y de los esfuerzos de instituciones públicas y privadas que realizan en esta ciudad para evitar para frenar su propagación y para ayudar a aquellas personas que más lo necesitan en estos momentos en que el país ha decretado su estado de alarma desde hace más de una semana y media. Nosotros continuamos con la poesía porque tenemos en nuestra selección en nuestra selección musical una sección que siempre la de dedicamos a escuchar poesía y vamos a escuchar eh, las composiciones tan bellas que crea el cantautor Joan Manuel Serrat, pero no será esta vez no le toca interpretarlas con sus propios, sus propios versos, sino que será otra cantautora quien nos acerque a los versos de Serrat es Monse Cortés versionando la canción. No hago otra cosa que pensar en ti. Só que pensar em ti Bora lagarte e para que se sepa Toma el papel e sí. de tu amor sobre la mesa Busca una canción y me perdi E tu montón de palabras atada No hay contra que pensar em ti se me ocurra nada. 1.4 Teleelch Radio Marca La Glorieta con Rosmar y Alonso Y hoy queremos poner el punto final a nuestro programa La Glorieta agradeciendo pues a todo el personal sanitario ese que está en primera línea el trabajo que están realizando llevan días sin descansar y aquí en Elche la situación es de una tensión contenida, ayer hubo el primer fallecimiento en la UCI ...del Hospital General de Elche... ...y queríamos agradecer precisamente este trabajo... ...pues hablando con uno de ellos... ...con un enfermero, el Hugo Navarro... ...y además es representante de los trabajadores... ...representante sindical de UGT... ...buenos días Hugo... Hola, buenos días... ¿Cuál es, eh, esto, en estos momentos, el personal sanitario? Eh, sé que tú estás en el departamento del Vinalopó, pero supongo que tendrá relación con el departamento de, del Hospital General. ¿Cuál es la situación que vivís? ¿Tenéis material suficiente para protegeros? Bueno, eh, sí, como, como bien dices, está hoy estoy también en contacto estrecho con el general, la por parte del UGT. Bueno, actualmente te hablo un poco de Vinalopó, que es lo que más manejo yo, Eh, para la situación actual, Vinalopó sí que tiene, tiene material escaso, como en todos los sitios, vale pero de momento mm, vamos vamos tirando con el material que hay y se puede trabajar en condiciones. vale Vinalopó eh, tiene también bueno la ventaja, por, a nivel sindical estamos trabajando estrechamente junto con la dirección, tanto Mugete como el resto de sindicatos eh, están comportando muy bien y están haciendo una labor excepcional desde la dirección del departamento. Y, y, bueno, eh, eh, nos consta que se ha hecho un, un servicio brutal, en el, o sea, un, un circuito brutal en el servicio de urgencias a nivel de, de, de aislar a los pacientes. De, se ha hecho muy bien porque tienen la experiencia de Madrid, de Torrejón, del Grupo Rivera, y eso le ha aportado mucho. Evidentemente, la situación en Madrid es, es peor y le ha dado mucha experiencia para, para esta zona. ¿Vale? Estamos escasos de, de, de EPIs, igual que toda España... Pero todavía hay, todavía no hemos llegado al, al pico, se prevé que sea hacia la primera semana de abril, por ahí aproximadamente, claro. digo, todo es un poco aproximado, todavía queda mucho. Por lo que dices, por la experiencia de otros hospitales, eh, supongo que las medidas que habéis adoptado para que la propagación de los pocos eh, ingresados que haya en el hospital del Vinalopo, se está hablando de una decena, no contagien ni al personal ni al resto de pacientes que están en hospital adoss si sí, efectivamente los circuitos están muy bien hechos por parte de la dirección y del equipo del equipo, equipo sanitario ¿no? de, del, del hospital miralopo y están muy bien aislados y muy bien contemplados por la experiencia previa también que aporta que aporta torrejón Eh, lo que hablabas de casos, bueno, hay no sabemos exacto, hay algunos casos más, evidentemente, porque esto el pico todavía no hemos llegado. Lo que pasa es que son datos de, de salud pública que luego hace, va haciendo público la, la consigería, ¿no? Uh -huh. Ya va ella eh, diciendo por departamentos, zonas, y va un poco diciendo que son, son cifras que ya nos van comentando, que nosotros no tenemos acceso a ello. Hugo, a las 8 de la tarde, ¿podéis escuchar los aplausos? Sí, por supuesto. Todas las tardes, la verdad es que es un gesto... Muy bonito, por parte de toda la, la población, que yo, mmm, a mí me ponen los pies de punta y creo que a todos los compañeros también. Quiero también eso decir que bueno que todos mis compañeros sanitarios están haciendo una labor inconmensurable pero ya no solo ellos, sino toda la gente que está dando un servicio a la ciudadanía, que no tenían por qué hacer o que no les tocaba esto, ¿no? como trabajadores que abastecen, alimentación y un sinfín de, de gente, limpieza… Y, bueno, no, no tengo nombre porque para mí ellos también son son verdaderos héroes, ¿no? Para mí creo que para todos los compañeros, además de los sanitarios, por supuesto, que están ahí a pie del cañón. Pues muchísimas gracias de todo corazón por el trabajo que estáis realizando, Hugo. Pues nada, no las merece. ¿eh? Para eso hemos elegido esta profesión y creo que, que lo hacemos mmm, con cierto miedo, pero ese miedo ayuda a hacer las cosas muy bien y, y las hacemos bien y en lo mejor que podemos, por supuesto. sabemos Pues muchísimas gracias y nosotros... Gracias. Gracias, Hugo. Nosotros volvemos en unos segundos. 101.4, Tele-Elch, Radio Marca. Prepárate para el bombazo Cable World porque subimos los gigas en tu móvil. Solicita la subida o pasa tus líneas móviles con nosotros y disfruta del doble de gigas con un 25% de descuento. Infórmate en bombazo arroba cableworld.es, llamando al 966 19 2000 o en tu oficina más cercana. Pues lo dicho, hemos vuelto en unos segundos para decirles adiós. Mañana estaremos de nuevo informándoles de esta propagación del coronavirus aquí en elche con todos los datos que podamos. Y también para entretenerles con música, con música como la que siempre escogemos para finalizar el programa La Glorieta con ese himno nacional. Resistiré. Hasta mañana. Cuando sienta miedo del silencio cuando cueste mantenerse en pie cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared resistiré erguido frente a todo me volveré de hierro para endurecer la piel de la vida sobre fuerte Soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes si jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré nun mi moneda salga cruz cuando el diablo pase la factura o si alguna vez me faltas tú resistiré frente a todo me volveré de hierro para endurecer la piel y aunque los vientos de la vida soplen fuerte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 El coronavirus nos ha dejado en casa por unos